Muy bien, buenos días a cada audiencia. Eh, Laura, eh, bueno, yo recién le contaba a la audiencia del de tema que íbamos a charlar. Eh, esta queja que viene manteniendo, por lo menos son cuatro los que han aparecido públicamente, defensores penales, eh, sobre los fallos eh, que, eh, que están emitiendo el Poder Judicial en la provincia de La Pampa en las causas eh, de violencia de género y de abuso sexual. ¿Qué Eh, ustedes han salido con un comunicado de prensa. Eh, a ver, contanos cuál es la postura que tienen desde eh, el colegio. Bueno, primeramente aclarar a toda la audiencia que ante la publicación y las expresiones vertidas eh, en un diario por profesionales del medio, el colegio eh, rápidamente convocó a, una, eh, a la comisión directiva que yo presido, convocamos una reunión a los interesados sobre todo en este en este momento eran del foro penal porque eran los directos involucrados sí. eh, eh, por la situación ¿no? que se planteaba sí. eh, pusimos discutimos eh, eh, vimos la necesidad o no de salir con un comunicado o, o si quedábamos en la opinión de, de los profesionales que eh, si bien toda eh, postura eh, crítica es bienvenida mm. pero nos pareció que eh, la crítica en algunos casos eh, era eh, nos estaba eh, una objeción que iba más allá de la crítica propia del ejercicio de la profesión mm. eh, nosotros estamos eh, acostumbrados a la crítica a los jueces porque justamente nuestras sentencias son eh, cuando son apelables son para eh, se critican Pero la crítica desde el ámbito de que podemos errar y está dentro, de lo, justamente la eh, se prevé en los códigos los recursos para que lo revisen los organismos superiores, eh las cámaras, los superiores tribunales, en este caso puede ser el TIP, que es el Tribunal de Impugnación Penal, Pero eh, cuando eh, pasaba de la mera crítica de, del error o el equívoco, el error en la valoración de la prueba, en lo, los hechos, ya pasaba a, a sostenerse que los jueces dictamos sentencia eh, bajo presión. Mm. En la presión popular y no eh, por valoración de la prueba, porque eh, como que no había una y que no se argumentaba razonadamente las sentencias entonces eh, y, y veíamos también que se particularizaba mucho caso, muchos casos muchos eh, casos que estaban tramitando que se tramitaron claro. que por tanto no corresponde no correspondía porque eso tiene sus carriles propios dentro de un proceso no mm. y donde los abogados forman parte desde de, del sistema judicial de Por un lado tenemos eh, eh, los, en el foro penal, están los fiscales que representan al Estado, a la víctima, eh, están los defensores que pueden ser públicos o particulares, como es el caso de estos abogados, uh -huh. a los que aclaro, eh, conozco a muchos de ellos, les tengo un aprecio personal en, en particularmente y, y respeto desde el punto de vista intelectual, pero creo que en sus posturas... Eh, quizás fue no fueron las más eh, justas o eh, las más pro, apre, propicias, digamos, para plantear el tema. Eh, Laura, eh, te consulto directamente. Eh, ¿Los jueces tienen miedo de absolver acusados de violencia de género por temor a algún escrache o a que aparezcan en los medios? No, no, no. Sí, no, no podríamos. Eh, es, eh, forma parte de nuestra... Eh, profesión, digamos, de nuestro oficio, de nuestro ejercicio diario. Eh, nosotros re resolvemos conforme a los hechos que están en el expediente, conforme a las pruebas, eh, que algunas son eh, más eh, pertinentes y útiles que otras, uh -huh. y luego tenemos la obligación legal de fallar conforme a derecho, uh -huh. eh, y respetando por supuesto las garantías constitucionales. Por eso el colegio salió a decir que si eh, los abogados consideran que en algún caso particular la sentencia no se haya fundada conforme a derecho o conforme a los hechos o eh, no se respetaron las garantías constitucionales están los los mecanismos para eh, que son los recursos para eh, poner coto y re, que se revisen esas decisiones mm -hmm. y precisamente si perdón eh, si están manifiesto es, esa arbitrariedad que alegan Eh, las cámaras o, o, o el TIP o el Superior Tribunal no dejaría nunca de, de revisar y modificar una sentencia. Se anulan muchas sentencias. Y bueno, le, le, todos los días eh, le, hay hay sentencias revisadas y modificadas por los, de eso por iba, los te, organismos superiores. Te iba a preguntar de eso. ¿Todas las denuncias eh, llegan a una condena o, o no? Algunas mm. quedan en el camino porque ellos dan eh, dan a entender en sus declaraciones de que eh, toda mujer que es víctima de violencia y denuncia eh, hay una condena. ¿Es así? Mira, yo particularmente yo estoy eh, este, eh, no no es mi competencia. Mm. Yo soy eh, eh, juez de cámara multifuero. Sí. No hago penal. Pero tus eh, colegas que te un, dijeron eh ¿Con mis así? colegas por, eh, no no no Se llega, primero, un fiscal lleva un caso a juicio cuando tiene un mínimo de sospecha y en, y en estos casos, cuando es violencia de género, mm. hay un mandato. Hay que, que iniciar la investigación y, y si y si se hace la, la, la investigación pertinente, el, el, el, se tiene que tomar los recaudos legales eh, inmediatos. Mm. Hay un mandato convencional, nosotros no... Eh, ningún fiscal puede no tomar eh, es una obligación eh, se luchó mucho para lograr eso, no hace muchos años las denuncias de las mujeres no se elevaban mm. eh, eh, hoy es un logro eh, y, y sin perjuicio de ello tenemos los tremendos casos que todos los días nos enteramos por la prensa y bueno, la, la sí. parte penal está llena de, de, de denuncias no todas llegan a juicio y no todas llegan a condena eh, se ha avanzado en esta perspectiva de género dentro del poder judicial en la en la en la provincia por supuesto es un, es, un, eh, es un mandato convencional ya hoy no podemos eh, no eh, no eh, escuchar a la, a la víctima eh, y, y la investigación determinará para eso está los no, y no, estaba mirando que el colegio de psicólogos también salió en defensa sí. los los informes de los psicólogos eh no son eh meramente eh pequeños informes sin sin valorar eh sin eh, sin eh, carentes de rigor científico como se alega y si así fuera que puede eh que que hubiera casos que así eh, que así lo ameritaran eh generalmente los los jueces para dictar una sentencia vuelven a, a pedir o, o vuelven a pedir explicaciones, vuelven a pedir reforzar eh, la, la, las opiniones de, de psicólogos para, para tener plena, eh, o, o sea, que sea verosímil el, el, el relato de la víctima como para adoptar una decisión fundada. Uh -huh. eh, Laura, eh, se ha planteado también este tema de que las defensas están des en desventaja con respecto a la Fiscalía eh, a la hora de llevar a cabo el, el proceso. Eh, eh, ¿Ustedes eh, lo ven así? o, eh, ¿qué, eh, o ¿Qué postura eh, tienen? Los, eh, se, se considera se considera que es así eh, la, los defensores eh, públicos, que son los que llevan en la mayor cantidad de los casos de las defensas públicas, uh -huh. Eh, en la provincia y eh, justamente por eso el colegio en su comunicado eh, solicitaba de, de, de parte del estado que eh, aportaran la mayor cantidad de, de, de medios técnicos como para también ejercer eh, debidamente eh, su, las defensas públicas no mm. eh, pero pero se está trabajando en eso y pero eso no implica que porque no se tenga la igualdad de armas, como se dicen en la nota, eh, no eh, ese sea el motivo por el cual se condena. Bien, eh, sí, yo, yo pensándolo también, eh, no solo estar en desventaja en las causas de, de, de violencia de género, sino en todas, eh, en todo el sistema, porque son los mismos defensores eh, de los que actúan. Eh. Claro, el, los, los defensores... En todas las causas, digo, en, en delitos contra la propiedad también actúan ellos. Eh, sí, en, en general, la de el, el de acuerdo a las estadísticas que que ha recabado, el 94, 95% de las defensas ejercidas pasan por la asesoría la agencia pública. Ah. Bien, bien, bien. Eh, recién lo mencionabas al pasar, porque una de las quejas también de, de estos abogados privados es que se violan garantías constitucionales, eh, como la presunción de inocencia. Esto vos recién lo, bueno lo descartabas. Eh, ha cambiado el paradigma eh, en, en el análisis. Hoy la presunción de inocencia también está eh, en... Está en, en, en a un pie de igualdad con el, el, la situación de eh, la perspectiva de género, porque no te olvides que la perspectiva de género también hace al al principio de igualar los derechos de las víctimas, eh, mm. porque es una herramienta. La perspectiva de género, es una eh, aparte de ser eh, una obligación legal para los jueces eh, fallar con perspectiva de género, mm. es una herramienta o un método de análisis a la hora de, de evaluar si eh, lo que aparentemente en ocasiones hay una igualdad desde lo abstracto, en lo concreto eh, existen desigualdades de poder, mm. ya sea físico, o psicológico, o emocional, etcétera Y esa es la tarea de, del juez de, de, de, de buscar y analizar a, a efectos de equiparar esas desigualdades eh, del vulnerable. Te quiero aclarar que género no está tomado solamente desde punto de vista femenino. Género no hace a los, a lo, a los efectos eh, biológicos, sino que género también puede ser eh, la autopercepción Sí, sí, sí, las disidencias. Entonces, sí. En, en, entonces puede ser que sea un varón también en desigualdades. Mm. Eh, lo que se busca es equiparar esas desigualdades que existen y por eso... Eh, eh, está la justicia para verlo para eh, lograr esa equipora, equiparación. Porque no puede estar por encima la garantía del principio de inocencia, que no se borra, sino que se está, se analiza el principio de inocencia, se, se evalúan otras garantías constitucionales, pero también la perspectiva de género. Bien. Entonces, es, es, es un... Eh, es un método de análisis como la sana crítica que tenemos los jueces a la hora de evaluar todos los hechos conforme a la prueba producida y donde sí la pericia eh, la pericia que no es, es un informe pericial algo que se, en verdad se tiene es eh, es determinante porque es la, es la que va a dar herramientas y conocimientos de los cuales abogados y jueces no, no poseemos Bien, Laura no sé si quedó algo eh, que nos quieras decir no, si no, gracias por estos minutos con la radio simplemente la postura del colegio del colegio de, de funcionarios y jueces eh, representamos a todas las partes en este, en este representamos a jueces a defensores y a fiscals eh, prosecretarios y funcionarios del poder judicial mm. que en este caso en particular eh, consideramos que eh, fueron eh, eh, eh, particularmente agrade algunos términos que descalificaban la función de los jueces los jueces no nos no, no fallamos conforme a eh, presiones populares ni y eh, somos parciales y si en algún caso en particular eh, yo acá ese están los remedios eh, procesales para eh, que los tribunales superiores lo modifiquen Y si en verdad pasa por todas las instancias del proceso, en las distintas etapas, y se llega incluso hasta la Corte y no lo modifican, entonces quiere decir que eh, no, no, no es factible pensar que todos seamos parciales. Sí. Quizás la defensa está eh subjetivamente en la creencia de que tiene la razón y que no se han valorado las pruebas, pero que objetivamente ello no sea así. Bien, Laura, muchísimas gracias por estos minutos Hola. de vuelta. Que tenga buen día. Gracias.